Oh, my God. a lo que se llega, para tocar en otros mundos, por eso vamos para allá, fuera de este mundo me voy a gozar, fuera de este mundo me voy a gozar, cuando lleguemos a Marte, salsa de a dar porque los marcianos no quieren ya cha cha ya. A Venus, a ver si es verdad que las mujeres más lindas se encuentran allá. Bye there, I'll go go back again. I'm gonna make some new plans. Bye there, I'll go go All right.